Tan enorme estar compartiendo con ustedes desde este momento. Bienvenidos al show. Vamos a estar recorriendo la música del mundo, en todos los idiomas, en todos los estilos. Con la voz de Miguel Ríos de fondo, vamos a ir comenzando esta recorrida por la música del mundo. la banda TOTO on the line, mantén la línea, incluido en su álbum debut de 1978, fue el primer éxito de la banda, compuesto por el tecladista David Page, lleva a vender más de 2 millones de copias solo en los Estados Unidos. Ahora un clásico. La banda America. A Horse With No Name. Un caballo sin nombre. Publicado en 1972, alcanzó discos de oro y varios número 1 en la lista de muchos países. Un caballo sin nombre, America. The rain over no one part to give you no pain And remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain La la la Necesita mucha presentación, The Stride, right", que podría traducirse como Grandes Apuros, ya que para grabar esta canción, los hermanos Mark y David Knopfler, junto al resto de la banda, se dirigen a Londres con solo 100 libras en los bolsillos, debido a la situación financiera, adoptan el nombre de la banda. Y esta canción, Some Tales of Swing, o Sultanes del Ritmo, fue el primer sencillo de la banda y formaba parte del primer álbum titulado Dark Stride de octubre de 1978, según Magnofleck, durante el proceso de grabación en la parte final, improvisó el riff de guitarra que se volvió muy pegadizo y tiene que hacerlo cada vez que la toca o dejaría de ser Sultanes del Twin. in the dark it's raining in the park but meantime sound of the river you're stopping you're holding everything our band is ahora nos venimos a la República Argentina Walter Giardino ex guitarrista o actual guitarrista de La Rata Blanca la banda de rock argentino quien formó esta banda Walter Giardino en el año 1998 cuando la disolución de Rata Blanca el proyecto luego quedó detenido en el 2000 cuando Rata Blanca se reúne nuevamente Pero Walter Jardino como solista logra tres álbumes. Este fue el segundo álbum de la banda titulado Temple. Seguimos en la República Argentina con Alma y Vida, banda de jazz rock. Fusión, formada en 1970 en Buenos Aires. Nació como banda de acompañamiento del célebre cantautor argentino Leonardo Fabio. En el 70, cuando Fabio les comunica que deja de cantar por un tiempo, en vez de separarse optan para armar su propio proyecto comenzando a tocar bajo su propio nombre al estilo de las bandas de jazz rock norteamericanas. En 1972 llega su álbum de estudio y la consagración, su segundo álbum de estudio y la consagración con canciones como Hoy te queremos cantar, Para mí no hay jaula y este Don Quijote de Barba y Gabán.